Pero tenemos que aguantar aquí. No, no podemos quedarnos. Vamos a quedarnos aquí. Tenemos que aguantar aquí. ¿Entiendes? No, no entiendes? podemos. No, ¡Escúchame! no tenemos Escúchame. Tenemos que demostrarles quiénes somos, Verna. Oye, ellos saben lo que está pasando aquí. Nadie dice que mandaran armas. Moriremos. Moriremos solos aquí. Verna.